ventas arroba mfdistribuidora.com.ar En de la semana en uno contra uno, Radio hablamos con el campeón del nuevo basquete de Brasil, base de la selección argentina de básquetbol. Quiere jugar en Europa y esto nos contó Nicolás La Se Llegó a ganar la NBB fue el grupo ¿no? unido que tenemos y, y creo que necesitamos de, de todos, ¿no? De, de esa parte de playoff, y, y aparecieron todos, ¿no? Apareció Livinia, apareció Marquinho, apareció Marcelinho. Ahora estoy hablando con, con Carlos Prunez para ver si, si podemos encontrar alguna opción en Europa. Eh, nada, hay que intentar y eh, por más, no. Realmente vamos a tener que, que entrenar mucho estos meses de, de concentración, no, para, para intentar llegar de la mejor manera a los dos torneos panamericanos y después a los juegos El nuevo bajete de Brasil, la selección argentina, su futuro como basquetbolista profesional en la voz de Nicolás Laprovito, la también hablamos con Diego Ciorciari, hoy vuelve a jugar San Martín con la Unión de Formosa, la serie 1 a 0 para el equipo de Diego, que nos contó esto, de cómo le fue a San Martín a lo largo de la temporada en el choque frente a la Unión de Formosa. El premio que nos dio Formosa, eh, haberle eliminado a Regate, darle una, una localía más, eh, siempre es un... envió envión, ¿no? Eh, no quiere decir nada porque Formosa vino acá y se plantó en regate y ganó los dos partidos. Me siento muy cómodo, eh, creo que tengo un equipazo en las manos y eso ayuda mucho, pero desde que llegué nunca pude pasar esta, esta serie, ¿no? Y tanto el Paragua como Martínez tienen que jugar muchos minutos y nosotros, en nuestra casa, le tenemos que hacer sentir la intensidad desde, desde el minuto cero, que fue lo que nos caracterizó todo el año, Y Nicolás de los Santos comenzó el playoff con Gimnasia Indalo en la jornada de ayer. Fue victoria de Peñarol de Mar del Plata y estaremos con eso y estaremos con testimonios y con las novedades porque hay noticias desde Comodoro Rivadavia. Nico de los Santos en uno contra uno Radio en la previa de Gimnasia Peñarol y en lo que va a dejar esta interesante llave de playoff que proponen las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Escuchen a de los Santos que dijo así. Nosotros hace ya dos años que estaba avanzando acá en el equipo y varios de nosotros también y... Y bueno, la característica nuestra es eso, el juego colectivo Nosotros creo que no dependemos de, de un solo jugador si es un jugador más completo necesito mejorar el tema del tiro eh, Todavía no, no soy digamos, un jugador letal en, en ese aspecto Creo que, que me falta mejorar en, en ese sentido Y después sí, también el, el, tema, el tema de las pérdidas Mejorar las pérdidas para Nicolás de los Santos, el que anda muy bien y que no tiene que mejorar las pérdidas porque prácticamente no pierde Esquimsa de Santiago del Estero, el equipo de Silvio Santander que también pasó en uno contra uno Radio hablando en la previa del arranque del playoff. Su equipo le está ganando a Atenas de Córdoba 1 a 0. Hoy vuelven a jugar y ¿qué decía Santander en uno contra uno Radio? Atenas ha hecho un, un progreso evidente y es un rival duro como se esperaba cuando conformó el equipo a principios de temporada y bueno, nos tenemos que preparar para... Para jugar bien y superarlo. Eh, tenemos que ponernos nuestro énfasis en una defensa de conjunto, porque es un equipo que lleva 80 puntos de media. Tenemos preparado pensar en, en jugar la serie sin Diego, y la tenemos que ganar igual. Eh, es un jugador que, por supuesto, este, es una de las piezas clave de, del equipo, pero nosotros dependemos de la estructura. Y ya con el resultado puesto, el penca Aguirre le contó al gallego en Santiago del Estero cómo había sido la serie, pero fundamentalmente escuchar un fragmento de Aguirre pensando en el partido de hoy. Cómo se le juega a Atenas la voz del penca Nicolás Aguirre de Quimsa y también convocado por Oveja por Hernández a la selección argentina. La verdad que hemos sacado un primer juego eh, muy bueno. Hemos hecho las cosas bien durante treinta y pico de minutos. Por ahí no hemos dormido un poco en el último cuarto. Defendemos muy duro, recuperamos pelotas y corremos y se nos hace muy fácil jugar después. Van a ver los errores que han tenido, nosotros también, vamos a ajustar en defensa y en ataque, pero bueno, seguramente va a ser un partido diferente, nosotros esperemos hacerlo de, la, de igual manera o mejor. No pudo Quilme frente a obras. También estaremos con esta historia y con la de Peñarol y Gimnasia Indalo ayer en Comodoro Rivadavia. Pero Luca Bildosa jugó un muy buen partido. Hablamos con el pibe y esto nos cuenta sus desafíos, su desarrollo como basquetbolista profesional, puro talento, este joven prometedor que tiene Quilmes de Mar del Plata y que disfrutamos en nuestra querida Liga Nacional de Básquetbol. En uno contra uno, radio. El resumen lo cierra Luca Bildosa. Yo creo que. Ese, el ganarle a un equipo tan fuerte como argentino eh, nos vino muy, muy bien y ganar el quinto juego en esa cancha la verdad nos no subió un poco la, las expectativas que teníamos. Creo que me gusta mucho el juego muy revulsivo, me gusta mucho correr, eh, sacar el contragolpe, pero también en, en ataque estacionado me gusta jugar tranquilo en mi pick and roll, que últimamente vengo sacando ventaja de eso. Con un trago, sin un trago, para ver, para escuchar noticias de la Liga Nacional de Básquetbol. Arrancado la final de la NBA. Tenemos campeón en el Torneo Nacional de Ascenso. Último programa de la semana. Bienvenidos a uno contra uno radio en el aire de AMI 570 en Radio Argentina. Como todos los mediodías y como hacemos siempre, flota la naranja y el básquetbol en tu casa. Contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. El placer de saludarlos. Estamos hasta la una de la tarde, como hacemos todos los mediodías, hablando de básquetbol. El resumen con la musicalización y la puesta en el aire de Dami Fernández. La producción de Noelia Ortman. Y junto con el gallego estamos para contar todo lo que tiene que ver con el básquetbol de la Argentina y el mundo. Fabi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mati. Un saludo para.